Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como a un delincuente Ladrón. No es tu culpa Dale gracias al regente Hay que arrancar el problema de raíz uh -huh. Y cambiar al gobierno de nuestro país A la gente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 Manejan mal Dame, dame, dame, dame Dame de todo el poder. Dame, de, dame, de, dame, de, dame de todo el power. Así es, puto. Fuck you, puto baboso. Porque no nacimos donde no hay que comer. No hay por qué preguntarnos cómo, ¿cómo le vamos a hacer. Si a nos pintan como.